Trabajo de estudio, el álbum Botter Y de él te extraemos los temas rigian Egan y Batasunan An sera altera oscuro gabe coll'artugabe hocho an sera isu gabe tal carre quineg inda cobida markatu zituen aztarnak, marca tu situ en talura mi deghi pausatu de narrano egan gansterado a tani ti go nai nuke ma cale a tani nuke ma Itxutu gabe, itxutu gabe Harrainen antzera, amore man gabe Talkarrekin egindako barretalgarak Ematen orain dikindarra Zerua itxasuan berriz hamildegi hartan Pausatu denarranoa Egan asteradoa Eta nik ikonainu kemak kalea Eta nik ikonainu kemak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 den moduan berakure parte da Arran noa eta ikurri nabako jantzitzin likatuta askatasuna dugu elmuga eta bandera. so dun Irautzeko tu ke mundu senti tu sirauri di tu gu tarte kamerta egingo balute augera te anede tus gotas de agi shakori que está augera se anede me arturguin dar eta mi marca más seguro cae tu esta regado mai teu momento parte a que se notas bu degita parte a tu auregada se anele ve a tu guinta tu y la marta da se curelo sai tu esta tu mais teu medo con ca sai a te se notas bu degita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 Zer de nafu ta balore azazu merkatu dei ditu tango koagurtu esesiba igase talanera ko bici kolchu mismo agaituo so Giza eskubidea gogozapalduak Murrizketa zorrotzak, banku erreskateak Merkatu diktadura demokrazia zantzez Diru dozeak mundua suntitu du Horai aldiak etortizun aian du Bizi ere du berri bat behar du Ez da berandu, ez Erasoei erantzun, auzolana berbizu zerria eraikere Biru gozeak mundu asuntzitu du, horai aldiak ez hori zu nahi handu Bizi ere du berri bat behar du, ez da berandu esnatu du ahí está la fuerza que nos trae Gurra Taquito con este su tercer larga duración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 Nenda charra du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 zasubrio Estaban sonando dos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de Lier, el tema Sneha Suri y el tema Maite Miña del álbum Ouch. Hay que comentarte que dos de los componentes de la banda ya estuvieron por aquí, por Euskal Música, por berriozar y Ratia, para presentarnos este su primer larga duración. Música Música también en internet Búscanos, encuéntranos En facebook.com Barra Euskal Música, Berriozar y Ratia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 Sonando la música de esta formación de Leire, Cristina, Javi, John, Joseba y Miquel de la formación Line con este tercer larga duración Chimieletak, ahí estaban los temas, Irudiak y Máscara de Yokoa. Nos vamos con la formación iceberg dicen los entendidos que desde Tierra y Sol podemos observar la quinta parte de un Iseberg. Eso es lo que cuenta esta gente de Usurvil, esta banda totalitaria.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 Zem batalizzeran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 Y el tema Isan Saites...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 Sar y Ratia en el 100.8 de FM